la iglesia cristiana se la critica como siendo irrelevante en nuestra sociedad. Los críticos aducen que el mundo se está desbaratando a nuestro alrededor y que la iglesia no está teniendo ninguna voz que produzca cambio y sanidad. Hoy el doctor David Jeremiah recuerda a los creyentes que cuando se practica el cristianismo bíblico, la proclamación del evangelio y el amor a nuestro prójimo no será popular. En su mensaje, nunca pensé que vería el día cuando la iglesia cristiana sería irrelevante. El Dr. Jeremiah recalca que el Evangelio bíblico es lo que nuestro mundo perdido desesperadamente necesita y es relevante y pertinente en nuestras comunidades. Con ustedes el Dr. David Jeremiah en la voz de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje de hoy. Como saben, es más fácil que al oír estas preguntas las generalicemos y digamos, pues bien, la iglesia cristiana es el problema. Pero, ¿cómo vamos a aprender en esta lección? La iglesia es simplemente una colección de cristianos, individuos que se han reunido. Así que, como alguien dijo, si uno quiere saber si la iglesia es o no irrelevante, y si uno cree esto y quiere saber por qué, el mejor lugar en donde mirar es el espejo. Para todos los que somos pastores, esto es realmente toda una confrontación. Por cierto, que llevamos algo de la responsabilidad por lo que está sucediendo a la iglesia en nuestra cultura actual. Vamos a hablar en los próximos dos días del tema. Nunca pensé que vería el día en que la iglesia cristiana se le consideraría irrelevante. Si usted todavía no ha solicitado su ejemplar del libro, Nunca pensé que vería el día en español, le animo a que lo solicite hoy mismo. El material que voy a decirle hoy y mañana es la base de uno de los capítulos de este libro que lleva el mismo título. Hemos hecho una increíble cantidad de investigación para desilvanar todo este tema. Y esperamos poner un cimiento sólido que le armará con la verdad, que le ayudará a librar la batalla cultural en nuestros días. Úselo para estudios bíblicos, para estudios en grupos pequeños. Y hablen de lo que está sucediendo en nuestra cultura y lo que podemos hacer al respecto como pueblo de Dios. Ahora es tiempo de abrir el libro, la guía de estudio, abrir la Biblia y abrir nuestro corazón. Hablemos de lo que debemos hacer cuando a la iglesia cristiana se le considera irrelevante. Los 37 años de la vida de Vincent van Gogh fueron años de tormento. Van Gogh fue un pintor holandés que nació en 1853 y murió en 1890. Se le conoció principalmente por el fracaso y el rechazo en su vida. En todos los asuntos del corazón, romance, pintura y fe, cualquier cosa que hacía parecía que quedaba sin ninguna recompensa. Desde la perspectiva humana, no es difícil entender por qué, a los 37 años, se quitó la vida. Antes de dedicarse en serio al arte, Van Gogh aspiraba a ser ministro cristiano. Su padre fue un pastor holandés. Su abuelo era teólogo titulado, así que creció con sensibilidad hacia Dios e interés por las personas. En cierto punto, en efecto, acompañó a un ministro metodista por un periodo, estudió para someterse a los exámenes de teología, pero fracasó en esos exámenes. Y luego, fracasó en este otro curso de tres meses en un instituto holandés de teología cuando trató de llegar a ser misionero. En 1879, sirvió como misionero temporal en un pueblo minero de carbón en Bélgica. Van Gogh llegó a la escena. Trató de identificarse con la vida difícil de los pobladores de esa región, así que vivía en un tugurio y dormía en una cama de paja. Su ministerio y estilo de vida aturdieron a los funcionarios locales que lo despidieron por socavar la dignidad del ministerio. En desesperación. dejó el ministerio y se dedicó a pintar y pasó el resto de su vida produciendo arte post impresionista que nunca durante su vida fue reconocido pero como ustedes lo saben hizo su nombre famoso en el mundo del arte después de su muerte en el último año de su vida en esta tierra Van Gogh produjo su pintura más conocida se trata del cuadro La Iglesia de Avers un autor lo ha llamado la pintura más inquietante en la historia del arte religioso. Van Gogh conocía bien la iglesia de Auvers. Había visto algo similar en sus viajes y trató de pintarla en detalle usando su arte post-impresionista. Domina todo el centro de la tela. Frente a la iglesia hay un patio con hierba, flores silvestres y un camino que se acerca a la iglesia, pero... Si se observa con atención notará que hay dos importantes rasgos en esa pintura. En primer lugar, la iglesia no tiene puertas. Y en segundo lugar, el camino que conduce a la iglesia se bifurga justo frente a ella y los dos ramales pasan a uno y a otro lado de la iglesia, supuestamente volviendo a unirse después de haberla pasado. Una mujer camina hacia la iglesia y toma el ramal de la izquierda y eso nos dice que el recorrido diario de los pobladores por ese camino los llevaba por la iglesia, pero ellos nunca entraban en ella. Debido a que la iglesia no tiene puertas, los que están afuera no pueden entrar. Y los que están dentro no pueden salir. Las personas fuera no pueden tener acceso a lo que sea que la iglesia tiene adentro y que pudiera serles de beneficio. Y lo que sea que las personas de afuera pudieran necesitar de la iglesia, los que estaban adentro no pueden dárselo. ¿Así? Levantándose entre los dos ramales, la iglesia parece como algo que se pasa de largo mientras uno cumple sus compromisos y prioridades en la vida. Es una presencia oscura que obstruye... Una reliquia inerte que las personas pasan de largo para evitar su sombra fría agobiante. Ahora bien, esto es lo que yo interpreto en la pintura. Y no interpretaciones del pintor. Él... No dejo nada escrito en cuanto a la interpretación de la pintura, pero la mayoría de los que han estudiado el cuadro concuerdan con mi interpretación debido a que Van Gogh fracasó en las exigencias y requisitos para servir a Dios mediante la iglesia debido a sus formidables exámenes de admisión. No es difícil imaginarse que Van Gogh viera a la iglesia como un lugar oscuro al cual era imposible entrar y un obstáculo en el sendero de la vida. Al pensar en esa pintura, me pregunté, Si Van Gogh pudiera pintar a la iglesia cristiana actual, ¿cómo se vería? Si él pudiera manipular el firmamento y el trasfondo y el primer plano y la luz y las sombras y la posición de la iglesia a fin de que refleje la realidad interna de ella, me pregunto, ¿a cuántos nos gustaría la pintura? Como ven, la cuestión de hoy con la mayoría de personas en cuanto a la iglesia es que piensan que la iglesia se ha vuelto irrelevante. que la iglesia no tiene nada que decir al mundo en que existe, que al mundo la iglesia le importa un comino porque perciben que la iglesia no se preocupa para nada por las necesidades del mundo. Así que si uno les pregunta a las personas qué opinan en cuanto a la importancia de la iglesia, recibirá muchas respuestas, pero una respuesta que se oirá a menudo es no sé si la iglesia tenga algún propósito a fin de cuentas. Nosotros tenemos algo de responsabilidad al respecto y concuerdo con un amigo Chuck Swindoll que escribió un libro titulado El despertar de la iglesia. Ahí, de cierta manera, desfoga su frustración respecto a algunas cosas que han pasado en la iglesia cristiana en años recientes. En uno de los párrafos de su libro dice... Vivimos en un tiempo con montones de tecnología y medios de comunicación. Podemos producir virtualmente cosas que parecen reales. Tenemos cachivaches de alta tecnología que generaciones previas no tenía a su disposición. Y hemos aprendido que sí podemos atraer a muchas personas a la iglesia usando esas cosas. Hace unos 20 años empecé a ver que esto sucedía. Me preocupó entonces, y me preocupa enormemente ahora, debido a que el resultado de una mentalidad de entretenimiento conduce a la ignorancia de la Biblia. Hace algún tiempo, un grupo de dirigentes de la iglesia cristiana decidieron que no querían ganarse el aborrecimiento. Se concentraron simplemente en atraer más y más personas. Pero, si estamos aquí para ofrecer algo que el mundo no puede proveer, ¿por qué vamos a querer copiarle al mundo? El comentarista Martin Lloyd-Jones lo dice de esta manera. Cuando la iglesia cristiana es absolutamente diferente del mundo, invariablemente lo atrae. Es entonces cuando el mundo está dispuesto a oír su mensaje. Así que, si se ignora a la iglesia y se le considera irrelevante porque predicamos el mensaje de Jesucristo y a este crucificado, según leemos en 1 Corintios 2.2, que lo sea Pero si se nos considera irrelevantes porque no estamos jugando el juego del mundo ni siquiera aproximadamente bien a como el mundo lo hace, eso es una tragedia. Si vamos a ganarnos los ataques del mundo, o si se nos ignora que sea por haber trastornado al mundo como lo hicieron los primeros apóstoles, según nos dice Hechos 17.6, y no porque estamos simplemente tratando de parecernos al mundo que nos rodea. Alguien ha dicho... Hay tanto de la iglesia en el mundo y tanto del mundo en la iglesia que ya casi ni puedo distinguir entre lo uno y lo otro. Así que hoy vamos a hablar de por qué tenemos la iglesia y por qué separamos tiempo todos los domingos para asistir a la iglesia. Quiero empezar con la consideración de la realidad de la iglesia cristiana porque quiero asegurarme de que todos estamos en la misma página. ¿Qué es la iglesia Es frecuente que las personas confundan la iglesia en el sentido universal con la iglesia como representando un templo o a una asamblea local. Permítanme explicar lo que quiero decir. La Biblia dice que cuando nos convertimos a Cristo, al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, de inmediato somos parte de la iglesia de Jesucristo. A esta iglesia se le llama la iglesia universal, porque no está limitada por fronteras, naciones o continentes, por todas partes del mundo entero, en donde alguna persona recibe a Jesucristo como Salvador, de inmediato esa persona es hecha parte del cuerpo de Cristo, es la Iglesia Universal. La llamamos Iglesia Universal o Iglesia Invisible, pero algunas veces, cuando decimos la palabra Iglesia, muchos piensan que estamos hablando de una reunión en algún templo, en un día específico y a una hora específica. Una de las imágenes más claras que se puede ver y que nos ayudan a distinguir entre la Iglesia Universal y la Iglesia Local se halla en muchas ciudades, por ejemplo, una ciudad llamada Palmira, en el estado de Nueva York. He estado ahí en varias ocasiones. En cierta intersección es posible hallar cuatro iglesias, una frente a la otra. En una esquina está la Iglesia Presbiteriana, edificada en 1832. Al frente está la Iglesia Episcopal, edificada en 1873. Al frente de ella está la iglesia metodista, construida en 1867, y al frente de esta se encuentra la iglesia bautista, que fue construida en 1870. Cada domingo por la mañana, los cristianos de esa ciudad llenan cuatro templos diferentes para adorar a Dios, probablemente de la misma manera en que lo han hecho por más de un siglo. Así que lo que sucede es que estos cristianos adoran en estos templos. En otras palabras, la iglesia de Cristo se reúne en cuatro iglesias locales diferentes. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia siempre se refiere a una asamblea de personas. En realidad, es una palabra que está formada de dos palabras griegas. Ek, que significa fuera de, y kaleo, que quiere decir llamar. Así que la palabra iglesia significa llamar fuera. En otras palabras... La palabra griega, eclesia, significa llamados fuera. La iglesia es la reunión de los llamados del pueblo de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento usan la palabra iglesia como 114 veces. Es interesante, siempre se refería a personas. Ni una sola vez de las 114 veces en el Nuevo Testamento se refiere a algún edificio. En la actualidad, cuando hablamos de la iglesia, por lo general, pensamos en un edificio. Cuando alguien le pregunta, ¿a dónde vas hoy? Usted dice, voy a la iglesia. Y es verdad, usted viene a un edificio en donde se reúne la iglesia. Desafortunadamente, lo que sucede es que a veces nuestros edificios, nuestras instalaciones y nuestro equipo se convierten para nosotros en la iglesia. Cuando el propósito es solo que aloje a la iglesia. Cuando toda persona se va del edificio, el edificio no es propiamente la iglesia. Es simplemente un edificio. De ordinario se le llama iglesia en lugar de templo. Porque aquí es donde la iglesia se congrega. Pero según el Nuevo Testamento, el edificio mismo no es la iglesia. El edificio es simplemente lugar en donde se reúne la asamblea local de la iglesia para compartir compañerismo y adoración. Hallé una buena ilustración de esto en un libro, y leo textualmente lo siguiente. Una de nuestras imágenes favoritas de la iglesia brota del finado Richard Halverson, que fue capellán del Senado de los Estados Unidos. Pero antes de eso fue pastor de la Cuarta Iglesia Presbiteriana de Washington, D.C. Él había estado pastoreando esa iglesia por años, cuando de repente, una noche, vio a su iglesia claramente por primera vez. Halverson. Regresaba en un avión a la capital un día, al anochecer. En ese entonces, la ruta de acercamiento al aeropuerto de la capital pasaba directamente encima de la cuarta iglesia presbiteriana. Halverson oprimió su nariz contra la ventana tratando de captar la vista del templo desde el aire, pero todo en el suelo estaba cubierto por la penumbra que caía sobre la ciudad conforme el sol se ponía. No pudo hallar su iglesia. Se enderezó en su asiento contemplando la silueta de la ciudad que siempre es una vista inspiradora. Con sus ojos, siguió el curso del río Potomac y pudo distinguir algunos de los rascacielos justo al otro lado de un puente. Luego, a la distancia, a la izquierda, la Casa Blanca, las luces del departamento del trabajo y el resplandor distante del domo del Capitolio. Mientras contemplaba por la ventana, empezó mentalmente a recordar los nombres de los miembros de su congregación que trabajaban en esos edificios. de oficina, del gobierno. Discípulos que él había equipado para vivir en la práctica su fe y de repente se le iluminó la idea. Por supuesto, exclamó, asustando al pasajero que estaba sentado a su lado. Eso es, la cuarta iglesia presbiteriana. A la iglesia no lo marcaba un santuario o un campanario. La iglesia estaba esparcida por toda la ciudad, en casas, en barrios, en oficinas, miles de puntos de luz iluminando la oscuridad. La iglesia de Jesucristo no es un edificio. La iglesia de Jesucristo son las personas que son parte del pueblo de Dios y que son parte de esta congregación, así como también de muchas otras congregaciones locales por todas partes del mundo. Los edificios de las iglesias, los templos, de cierta manera son como las viviendas de la familia. Son casas que dan solidaridad a la familia, le dan seguimiento, el sentido de un lugar Los edificios de las iglesias son lugares en donde el pueblo de Dios se reúne para recibir estímulo, equiparse, estar listos para salir y servir a Dios. Pero la iglesia real no es el edificio. La iglesia real son los creyentes que se esparcen por todas partes. Así que, al considerar la realidad de la iglesia, recuerde que la iglesia es principalmente una iglesia universal y debemos diferenciarla con todo cuidado de los templos y edificios. A la consideración de la realidad de la iglesia cristiana le sigue la determinación de la relevancia de la iglesia cristiana. Así que, permítanme hacerles esta pregunta. ¿Quién necesita la iglesia? En tiempos recientes ha aparecido un buen número de libros inquietantes que cuestionan la relevancia de la iglesia en nuestra cultura. La gente duda de la importancia de la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? Tengo en mis anaqueles un buen número de libros con títulos que expresan ese cuestionamiento. La irrelevancia de la iglesia se ha vuelto un tema muy relevante entre cristianos y no cristianos por igual. En el 2010, la organización Barna compiló una encuesta de opiniones en cuanto a la iglesia, utilizando un muestreo de ciudadanos y los resultados no son nada alentadores. El 20% de los encuestados relacionaron a la iglesia con la violencia y el odio en el nombre de Cristo. El 13% la identificaron con la oposición al matrimonio entre homosexuales. El 12% la identificaron con su participación en la política. Y el 12% la identificaron con los abusos sexuales cometidos por algunos religiosos. Ahora bien, por supuesto, cuando se hace la encuesta en una cultura secular.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 1400 años. Espero que usted pertenezca a una iglesia cristiana que esté determinando una diferencia, que esté en una iglesia que no es irrelevante, sino que esté en el filo cortante de su cultura, poniendo el Evangelio no solamente a disposición de todos, sino también predicándolo con poder y poniéndolo en práctica en la vida de las personas. Tendremos más para decir respecto a esto el día de mañana cuando nos reunamos para concluir nuestra consideración del tema Nunca pensé que vería el día cuando la iglesia cristiana sería irrelevante. He estado repitiendo durante toda esta serie la importancia de este libro. Me doy cuenta que es una herramienta que Dios nos ha dado para que la compartamos con su pueblo. Y sin embargo, si lo escribimos... y lo imprimimos y lo publicamos, pero no lo ponemos en sus manos, nos habremos quedado lejos de la meta. Así que, por favor, disculpe mi insistencia, por así decirlo, porque queremos mucho que usted tenga en sus manos este libro. Nos veremos en la próxima edición de Momento Decisivo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.